Un día de lluvia que también vino bien para algunos sectores de Córdoba, particularmente en los lugares donde fueron arrasadas casi 40.000 hectáreas. ¿No es cierto? Estoy escuchando de fondo algo, no sé qué. No sé qué, estoy escuchando algo de fondo. Mm, eh, no sé. Y bueno, eh, aparentemente hoy es el último día del invierno en Córdoba. Ya mañana comenzaría una semana más que primaveral. Eh, tratándose del mes de septiembre, bueno, uno uno espera que ya empiecen a hacer temperaturas más primaverales y se habla de una máxima de 26 grados para mañana. Hoy tenemos una máxima de 17, el actual 11 grados, hace un rato teníamos 7, 6, la humedad del 76%, viento del sudeste a 5 kilómetros y la visibilidad es de 10 kilómetros. ¿eh? Así que bueno, así se presenta Córdoba hoy, nublada, fresca, Eh, yo ayer tuve un día bastante bastante intenso después tuve que, que dedicarme a hacer cosas eh, personales viste trámites que los hago la mayoría por internet y cuando me di cuenta era a las 7, 6 de la tarde 7 de la tarde, así que te podés imaginar eh, me fui huyendo a la cama un rato no a, a poder descansar un... uh -huh. bueno, se nos cortó ya vamos Lo a realizar la, la comunicación Eh, estábamos hablando con Claudio Orellano y sí, hay que hay que descansar, hay que descansar, es lo que pienso hacer el fin de semana, ¿eh? Ojo. Para eso está. Para eso está. Para eso está y el lunes ya estaremos de vuelta, pero hay mucho para charlar en el día de hoy. Uh -huh. Hubo una novedad eh, judicial en la ciudad de Buenos Aires eh, que para nosotros que nos gusta criticar a Tarreta por lo que hace, que lo hacemos con coherencia, Eh, tiene que ver con el desplazamiento de aquel juez que le había dicho la reta, tenés que darle las netbooks a los que le faltan. Sí, tenés que darle conectividad a que le faltan. Bueno, eh, ¿el juez Gallardo eh, puede ser? ¿Había sido? No, estoy chequeando el dato, eh, pero la, el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad lo desplazó. Digamos, eh, ah, bueno, das un fallo en contra de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, corresponde que... Eh, sí, al juez Gallardo, efectivamente. este Corresponde que te corras. Corresponde uh -huh. que salgas. El Tribunal Superior de Justicia desplazó al juez Gallardo y el gobierno porteño logró una aval clave para evitar la entrega de computadoras a chicos sin conexión. Esto quiere decir que, eh, digamos, ahora sí tiene respaldo judicial, por lo menos, o del de Tribunal Superior de Justicia, para no hacer lo que correspondía, que es darle conectividad. Ajá. Uh -huh. A los sectores más vulnerables Y por eso además Sigue insistiendo en que vayan a la escuela Sigue insistiendo en Abrir las escuelas eh, Para para que los chicos Que no han tenido clases Por esta falta de conectividad justamente eh, Nada eh, Tengan que ir a exponerse al virus Claro, hay que ver cómo lo toma el gobierno nacional Que ya le dijo Al gobierno de la RETA que eso no, no iba a ser posible Y de hecho uh -huh. eh, Rechazó ese pedido que hace el gobierno de la ciudad para que los chicos vayan a la escuela. Eh, me imagino que va a continuar de esa misma manera. Eh, no sé qué pudo haber cambiado en este tiempo para que el gobierno de la reta insista con esta con esta actitud de exposición de los chicos más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y aparte, el atropello enorme a la justicia porteña. Uh -huh. claro la intromisión. Sí, eh, a ver, uno no puede eh, a simple vista denunciar intromisión, pero sí un acuerdo político. El que ya se está dando hace bastante tiempo entre la justicia de la ciudad obviamente, y obviamente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad continúa con sus prácticas de recusar cuando las decisiones no lo favorecen o no son el estilo de lo que buscan, dijo eh, Roberto Gallardo, el juez, ante eh, la consulta del diario Paginados. Lo más grave no es que me aparten a mí, sino que el tema quede sin solución. Lo que es irreversible es la pérdida de contacto educativo de ciudadanos esos eh, grupos. Así que, bueno, tendremos que ver cómo se resuelve el, um, bueno, la... Bueno, la cuestión, porque es una eh, necesidad básica, obviamente, es un derecho que no se está haciendo, que está siendo vulnerado por la ciudad de Buenos Aires, por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Y no conforme con eso, cuando se les señala el error y se les dice, bueno, cumplan con esto, el Tribunal Superior de Justicia, en este caso, desplaza al juez Gallardo en la en su ubicación ajá uh -huh. Sí, un juez que ya viene molestando bastante al gobierno de la Larreta. ¿eh? El juez Gallardo con con fallos siempre a favor eh, de los sectores más vulnerables. Uh -huh. eh, estuve hace poco tiempo, él bueno había escrito un libro, no recuerdo ahora el nombre del libro. Eh, hizo una entrega, una conferencia de prensa, también había participado Juan Grabois. Una línea bastante cercana a la del Papa Francisco, uh -huh. a los juez Gallardo. Sí. Eh, y un libro también muy interesante que me debo la lectura todavía. Claro. Eh, pero bueno, con, con un manejo muy coherente De hecho el juez, el juez Gallardo participó de una de estas eh, iniciativas eh, globales Que eh, señala que pide el, el Papa Francisco en distintos aspectos Económicos, políticos, sociales, judiciales también El juez Gallardo estuvo involucrado en la confección de un equipo, un cuerpo, un, un grupo De magistrados y gente relacionada a la justicia Que eh, pudiera digamos, eh, tener otra mirada del poder judicial y de la justicia este a nivel global y específicamente en la Argentina y en Latinoamérica. Así que, eh, por el juez Gallardo desde hace rato se viene uh -huh. eh, apuntando. Sí, viene molestando hace rato. Eh, bueno, tierra, techo y trabajo. Tanto Gallardo como la eh, jueza María Elena Libera, eh, Liberatori Ajá, sí, son dos personalidades que han tenido fallos contrarios al gobierno de la ciudad en distintas ocasiones eh, y que... Se los, se los ha puesto en la mira no quiere decir con esto eh, que se coincida todo que el campo digamos nacional que el campo, que el proyecto popular en la ciudad coincide en todo mucho menos con liberatori pero eh, sí ha tenido han tenido varios cruces con el gobierno de la ciudad de buenos aires desde uh -huh. decía tierra techo, techo y trabajo Eh, la consigna de, de, de un amplio sector de los movimientos populares eh, Que también se referencia en el Papa Francisco Y hoy el techo y la tierra están en discusión Y en el centro de la agenda por este tema de toma de tierra ¿no? Que arrancó en Río Negro Y una discusión que se viene a instalar eh, Y que genera algún tipo de ruido interno no Yo le, leía por ahí en algunos portales de noticias Esta división que hay dentro del propio gobierno Siempre por supuesto, eh, polemizando Berni, el ministro de Seguridad, uh -huh. eh, con su postura. Pero me parece que hay que decirlo, eh, en general está todo el mundo de acuerdo con que las tomas son ilegales. Ajá. Ahora, la diferencia radica en cómo solucionás el conflicto. claro O sea, nadie avala una toma de tierras. Eh, ahora, ¿cómo lo resolvés? ¿A los tiros, como propone Berni, o... Eh, dialogando y viendo de qué manera resolvés un problema estructural que es la falta de acceso a la vivienda, eh, que es un problema que afecta a los sectores populares más que nada, porque no pueden pagar un alquiler y terminan en la calle pero los sectores medios también digo es muy difícil hoy en día y hace mucho tiempo que es difícil poder acceder a una vivienda propia, casi te diría que imposible, no un sueño una utopía que tienen muchos argentinos y argentinas que eh, de alguna manera uno va como aceptando que eso va a ser imposible a menos que tengas la herencia familiar eh, o algún tipo de, de cuestión parecida. Pero si no, es muy complicado. Claro. No, es y eso va ver, en algún momento se va a tener que resolver, no sé si de fondo, pero sí por lo menos empezar a implementar medidas que garanticen una mayor facilidad de acceso. Uh -huh. Claro. Eh, incluso en la ciudad misma, con este tema de la conectividad, el propio Santilli hace unos días reconoció que eh, no es un problema de conectividad, es un problema habitacional. Claro. Bueno, perfecto. Resuelva, ¿Cómo resuelva resuelvan resuelvan los problemas eh, Tenemos a Claudio de nuevo Claudio, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí, ahora sí Se cortó la luz, chicos Se cortó la luz acá dos, dos o tres minutos Después me fijé si el ascensor andaba con luz Y también estaba frenado Bueno, los estaba escuchando Lo poco que los escuché A ver, todos coinciden que las tomas son ilegales, ¿no? Eh, ayer ta también salió Sabina Federica decir eso Eh, con la diferencia que Sabina Frederick eh, dice que es un problema habitacional y Berni dice que es un tema de seguridad, ¿sí? Eh, y se suma al, al debate, no voy a decir polémica, debate, eh, la ministra de Gobierno, Teresa García, también, diciendo que las tomas no son legales y al gobierno le preocupa que sean direccionadas, ¿sí? Se refirió al, al encuentro que mantuvo el gobernador ayer con, con intendentes y ministros coordinando acciones en torno a la problemática de la toma ilegal de terreno, ¿sí? Eh, reitero, le preocupa Teresa García concretamente que esas usurpaciones sean direccionadas, plantea que, que esta situación desnuda, el déficit habitacional existente... Y remarcó que en los últimos cuatro años solo se construyen 2.000 viviendas. Uh -huh. 2.000 viviendas. Deben ser los cuatro años del magrismo, ¿no? Claro. Claro, claro. una Me, me escucho... Eh... Vos sabés que me escucho con delay. Sí, Hablo a... y, sale, y sale Claudio dos segundos después. Ah, eh, acá se, se escucha... A ver si podemos mejorar eso. Bien, se escucha eh, perfecto al aire, Claudio, tranquilo. Así que uh -huh. vamos a ver si si, si se corrige. Eh, hay un déficit habitacional en la ciudad, ni que hablar pero en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional también, eh, y que tiene que ver con esto, la toma de tierras. Y, a ver, en esto, eh, a, a Berni por ahí, con sobre el discurso de Berni, sí es un problema de seguridad, pero no se resuelve solo como un problema de, de seguridad. Eh, claro, claro o sea, para claro. la legislación penal de argentina, sí, la toma de tierras es, es ilegal, y, y bueno, sí. es así. Uh -huh. Ahora, eh, podés sacarlos a patadas y la gente va a seguir sin sin casa, sin un lugar donde habitar, Exacto. y en algún momento u otro va a tener que incurrir de nuevo este en una medida extraordinaria como la que tomó, porque no tiene dónde uh -huh. ir, básicamente. Exactamente. mira eh, ayer decía Teresa García algo interesante, le otro dato interesante, precisó que el año pasado, eh, se, se entiende que es el gobierno de Vidal, ¿no? Se registraron unos 140 tomas por mes, y ahora se está hablando que son 40 por mes. Por lo que estima que el Estado o la responsabilidad del Estado es evitarlas y ocuparse, ahí está el tema, ocuparse de la situación de emergencia que vive toda esta gente que, la verdad, es una situación muy indigna, ¿verdad? Uh -huh, claro. Sí, sí, vamos a ver qué, qué definición se toma en torno a esto. Eh, por ahora, dentro de la cantidad de... Eh, medidas que se han tomado a nivel económico, a nivel social, por el gobierno de Alberto, sí. no hay una específica sobre eh, vivienda popular, más allá de la eh, de, de, de algunos proyectos de construcción, uh -huh. si no me equivoco. Obviamente el PROCREAR, pero que no está destinado específicamente a esos sectores, eh, veremos si puede atender este conjunto eh, de, de, de construcciones, que se continúan, porque ya el macrismo estaba construyendo casas, hay que decirlo, no las suficientes y no de la mejor manera, pero se estaba haciendo, claro. cómo continúa eh, en esta gestión. Digamos, aquí tiene mucho que ver las las cooperativas, las organizaciones populares, la, la economía popular. Bueno, eh, la UTEP está muy, muy bien eh, salió a responderle a Sergio Berni de manera muy contundente, ¿no? Eh, porque Sergio Berni había nombrado algunos dirigentes, a Navarro, a Grabois, eh, como los líderes o gente que está eh, estimulando la toma de tierras, ¿no? Y de la UTEP con mucha contundencia se dijo, nadie está promoviendo la toma de tierras, pero queremos soluciones estructurales. Eh, queremos que esto se resuelva, ¿no? Que se y que no sea que no se resuelva con represión. Eh, repudiamos todas las declaraciones que pretenden convertir un gravísimo problema social como es el déficit habitacional, producto de la desidia que padecen millones de compatriotas en un problema policial que se resuelve con, con represión, es lo que decían desde la UTEP en un comunicado claro. que hicieron público, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente claro, que en esa misma claro. sintonía habló eh, el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, bueno, eh, la ministra de Seguridad a nivel nacional, Sabina Frédéric, eh, pero bueno. Y tengo entendido también a Axel Kicillof, uh -huh. pero bueno, hay que ver cómo claro, maniobra Kic Kicillof claro. con su propio ministro bueno, de Seguridad, ¿no? Claro. Eh, acá tengo una amiga, Silvana Varela, que es una gran periodista que recorre mucho, viste, el tema del conurbano, conoce bien el conurbano, ella vive en Ituzaingón, pero conoce bien el conurbano, ella hace coberturas por todo el conurbano y dice que siempre, desde siempre, eh, hay una, como una necesidad real de las familia pero hay una organización detrás. En esto es lo que re recién decía Teresa García que tanto a la administración de Kicillof como los intendentes preocupa que las usurpaciones sean direccionadas. Y hay organizaciones detrás, dice mi, esta compañera. Compañera además es, ¿eh? además de periodista compañera. Dice, nadie llega solo a plantar bandera, ni es me enteré y vine. Todos responden a alguien y hay roles predeterminados de quiénes la avanzada, qué tipo de familias se buscan, que se asienten con chicos, muchas mujeres, cosa que después sea... Mucho más complejo sacarlos y los responsables nunca están visibles. Ninguna toma es fortuita ni simplemente producto de la necesidad. ¿tá? Se dan las dos cosas. Claro. Están aquellos que toman por tomar y otros que toman por necesidad. Calculo que debe haber una mitad y una mitad, como en todas las cosas. ¿no? Eh, pero un gran problema a resolver por parte de la... Ahí sí ya le corresponde, calculo yo, a la ministra de la Nación... María Eugenia Vielsa a resolver este problema de manera eh, de manera perentoria, ¿no? Uh -huh. Claro, eh, hay una... Igual acá tenemos que... Me gustaría poner un, un asterisco. Hábil, si los hay, hábil declarante Sergio Berni y con un tiempo político muy rápido. ¿Por qué digo esto? Solo, Absolutamente. Solo antes de ayer fue que se conoció la noticia de que el cuerpo encontrado es de Facundo Astudillo Castro, inmediatamente Berni dijo acá hay un problema que son las tomas de tierra, ni se refirió al tema de Facundo y tuvo que salir todo el gabinete, desde Arroyo, Sabina Frederick, el presidente, el gobernador en vez de hablar de Facundo, hablar de las tomas de tierras es decir, Berni en 20 minutos cambió la agenda sobre un tema problemático para el Ministerio de Seguridad a otro tema uh -huh. eh, discutible. No, y habló de que se quiere aparte postular y competir en, la, en las elecciones del PJ Nacional. Claro. Porque eh. además, pero además Leila, a Berni le está dando bien la, las encuestas. Yo claro. lo comenté hace rato esto. Está dando muy bien las encuestas a Berni. Entonces, eh, eh, hay como una...